Pero será la tarde, tal vez, señor Hernán, en Jujuy, el crepúsculo en e s k e l i en Formosa, y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Desde todos esos puntos, por raro que parezca, ¿eh? se emite nuestro mensaje destinado al cosmos conforme nuestro mundo gira, ¿sí? Como se ve desde la Estación Espacial Internacional, ¿sí? Pasa. o r i e n t e m e n t e por encima n u e s t r o s ¿sí? nos revisa, nos chequea. ¿sí? A usted lo han pescado en algunos lugares extraños, señor Hernán. Lo ven desde. es secreto. Muy bien. A través de todos esos puntos, decíamos, y en Internet, por intermedio de la red satelital de Farco, sabemos todo lo que hace Hernán Yunes. Y además se emite nuestro mensaje destinado al cosmos, al confín del universo, allí donde quizás exista algún otro Hernancito haciendo travesuras que sean como nosotros, ¿sí? Así sencillos, bueno, no tan. No tanto, ¿no? no lo somos tanto. Y nos envíen un mensaje diciendo que no estamos solos en la inmensidad del cosmos. Urano fue descubierto por el astrónomo inglés William Herschel en 1781. Aunque ya otros habían notado su presencia en el cielo, pero lo habían identificado como una estrella. Conforme se fueron acumulando datos sobre su órbita al pasar las décadas, se comprobó que se desviaba un poco de los dictados de las leyes gravitacionales de Newton, que llevaban ya un siglo de comprobaciones con otros planetas y sus lunas en sus trayectorias en los cielos azules. So happy in your rain cloud And it's really getting me down be cows De radio en procura de alguna otra civilización, big, big, big bang. en algún lugar de universo se escucha el. Big big bang. Big bang. En internet también se nos escucha a través de Delta 80 y el retorno del gigante Radio Show de mi amigo Gustavo Bolasini. Un gran saludo para él. También a través de 97.5 Radio Regina en v i l l a r e g i n a Río Negro. Un gran saludo a Omar Andrade. Omar Andrade y 98.5 FM Mate Amargo de los Toldos en la provincia de Buenos Aires también. No se emite desde allí. Un gran saludo a Darío Isola de esa radio. s í Todo ello es por intermedio de la red satelital de Farco y, por supuesto, frecuencia cero. Algunos astrónomos importantes sugirieron que q u i z á las leyes de Newton comenzaban a descomponerse en lugares muy distantes respecto del Sol. Ese hecho podría significar la disyuntiva de sostener o abandonar la tesitura newtoniana y concebir tal vez nuevas leyes de la gravedad. Pero también podría ser que existiera algún nuevo planeta por descubrir en el sistema solar cuya gravedad no estaba siendo considerada en la órbita de Urano al navegar en la mañana de primavera. e e n t o lugar del universo se escucha el Big Bang. 15.000 millones de años. 1 5 0 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Big Bang.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 La respuesta al comportamiento en las medidas calculadas de la órbita de Urano llegó en 1846, cuando los astrónomos descubrieron a Neptuno, un planeta cuya gravedad era la que causaba la perturbación observada. La cuestión no estaba a simple vista, pero bien valió la pena la espera. Al igual que como cuando se quiere tomar el tren a Willoughby. El caso de desobediencia a las leyes gravitacionales de Newton fue el de Mercurio, el planeta más cercano a nuestro Sol. Después de haber predicho la posición de Neptuno con cierto grado de divergencia, el astrónomo francés Urbain Jean-Joseph Le Verrier, amigo suyo, sí, postuló dos posibles causas para el comportamiento de Mercurio. Pero la existencia de otro nuevo planeta orbitando tan cerca del Sol parecía una idea no muy sostenible y salida de la mente del querido Dr. o o c t Fantasía.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 7.1 FM, la propaladora de Neuquén. La idea de b e r r i e r en cuanto a que existiera un planeta orbitando tan cerca del Sol o un cinturón de asteroides era una propuesta equivocada. En esta ocasión, sí se hacía necesario un nuevo entendimiento de la gravedad. Para no caer en la trampa de resultar amantes de la irrealidad. Viaje de Big Bang. Big, big, big bang. Viaja portado en señales de radio. En procura de alguna otra civilización. Big, big, big bang. En un lugar de n e g a z ó n se escucha el big, big Bang. Giordano Bruno es el nuevo álbum de. OAC. Sí. Oscilaciones al químico creativas, señor Hernán. d e z Está basado en la vida, sueños y magia del filósofo italiano Giordano Bruno, un astrónomo bastante célebre por sus ideas que fueron consideradas heréticas por la Iglesia católica, s í como por ejemplo que la Tierra giraba alrededor del Sol. Consecuentemente, En la vida renacentista fue condenado a la hoguera precisamente por postular esas ideas. Bueno, este es el homenaje que le rinde oscilaciones alquímico creativas a ese célebre astrónomo. Agradecemos a Gerlinde Roth y Jerry Cutilo que nos han enviado especialmente ese material para difundirlo aquí en Latinoamérica. Esperamos que sea del agrado de todos. Los que nos escuchan. Dentro de los límites a la precisión que las herramientas de medición nos imponen, las leyes de Newton se comportan también en el sistema solar exterior. Sin embargo, se descomponen en el sistema solar interior, donde son rebasadas por la relatividad general de Einstein. Cuanto más cerca estamos del Sol, Es menos posible ignorar los efectos exóticos de su poderosísima fuerza gravitacional. Las trayectorias parecen estar sometidas a las brujerías. Decirse. 「風磨きょうもありがとうございました」「風磨きょうもありがとうございました」 「斎藤さん」「斎藤さん」「斎藤さん」「斎藤さ i The n d in my hands. So about the sound system at the back. But we r e only passengers on earth on earth. 「せこの incanto」「き pasto のいまんたんに」「いろとおりきあまいすんごいあて」 冷や汗。 ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Las anomalías en las órbitas de Urano y de Mercurio, las cuales parecían ser similares, responden a explicaciones completamente distintas. En el caso de la Pioneer 10, el desvío de su trayectoria respecto del previsto en los modelos computacionales parecía obra de la actividad de una noche de promoción de cien pies. cerrar La Pioneer 10 llevaba casi una década deslizándose por el espacio y estaba a unas 15 unidades astronómicas del Sol, cuando John D. Anderson, un especialista en mecánica celeste y físico especialista en ondas de radio, perteneciente al laboratorio JPL de la NASA, se dio cuenta que los datos reportados por la sonda diferían de los calculados.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 Un gran saludo a Marcela Escorca de Prensa s y de Icarus, tan activos, ¿eh? creo que Lacrimosa, la banda sueca, esta Pros, u me parece, Le Pros, u n o o algo así, sí, exacto. Este, y varios, varios conciertos ¿eh? al departamento de edición de Frecuencia Cero. En la figura de Leo Montenegro y e d g a r d a Ucielo, no les corresponde ningún agradecimiento, dice usted. ¿Por qué me hace ese gesto? ¿Ellos no trabajan? Usted hace toda la tarea. Erdan Yunes, por supuesto. Bueno, le mandamos un saludo de todos modos. No, ni siquiera. Hoy estamos terribles. ¿eh? En h e la plaza Campo di Fiore, el 17 de febrero en Roma, se conmemora la muerte de Giordano Bruno. Allí se celebrará un concierto de. Oscilaciones al químico creativas, la banda de Jerry Cutilo, cuyo material hemos presentado esta noche. ¿sí? Allí se ejecutará toda la obra conceptual, Giordano Bruno. ¿sí? Agradecemos nuevamente a g e r l i n de Roth habernos hecho llegar ese material. En la conducción, Jorge Ingeniero, s Operación Técnica y Puesta en el Aire, Hernán Yunes. Dirección General, Hernanda i s i c Colaboran. No, tampoco. Hoy está terrible. Lucas y Javier, que sí, nos cobra. No, yo estoy solo, dice que soy el único. Una realización media asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con nosotros a través del mail bigban a frecuencia cero punto com punto ar. Pero todos e s c r i b e n a otro lado, menos ahí. O visitar nuestra página www.bigbanradio com ar. También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard, Tumblr, Radios, Net de Argentina y de Brasil, m e l o r e s Radios, t u n i n Simple Radios, radios.com y todo eso que no le gusta para nada a mi querido amigo, sí, señores, el señor l e v í n Será hasta la semana que viene. Chao.